Y lo que tenemos esta noche, bienvenidos al Callejón del Hambre, son muchas, pero que muchas ganas de bailar. Tenemos una casi luna llena que ahí está juntándose poquito a poco y muchas cosas que contaros. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Fijaros si comemos de todo, que también comemos a Aaron L. Aaron L. está esta noche con nosotros para hacerse la sección de The Rap Fly en directo. Dinos algo, tío. Acércate al micro y dinos buenas noches, por lo menos. Buenas noches Ah, como lo has dicho, a ver, que ha sonado muy mal Buenas noches Uy, ya ha peor Onda Pacheli 107.6, el callejón del hambre Pero todo tiene remedio, seguro que es capaz de decir un buenas noches que se entienda Vamos a ver, dilo Buenas noches Se ha entendido, aquí está Aarón L, que después nos hablará de un concierto que estuvimos, estuvimos viendo bueno. De unos, bueno, viendo escuchando, allí estábamos por lo menos, ¿no? De unos tipos que se llaman, ¿cómo se llamaban? Anon, Duokie. No, no he entendido nada. Duokie. Duokie, wow. En la web los Pero antes de eso, antes de eso tenemos que contaros algo que tiene que ver con las tiendas de discos, Si esos sitios que ya casi no existen. Eh, sí, aunque parezca mentira, todavía hay sitios donde se puede ir a revolver, donde hay vinilos, donde hay CDs, donde hay CDs singles, donde hay CDs de vinilo, donde se puede mirar las portadas, se puede, en fin, hasta se puede comprar y todo. Y es que mañana es el Record Store Day. Es decir, el día de las tiendas de discos en el mundo entero Y aquí en España, este año por fin Nos vamos a, pues, a añadir A esa celebración Y un tipo que tiene mucha cancha en este programa Que se llama Cooper Ya sabéis, eh, el ex cantante de los flechazos Alex, eh, que sacó aquel libro maravilloso El Club 45 que presentamos en el programa Se ha añadido a esa celebración Sacando un vinilo exclusivo <risa> Y bueno, como tenemos bola con él, pues ¿qué ha hecho? Nos ha mandado un par de cancioncitas de ese vinilo. Ahora os contaremos qué es. Mientras tanto, podéis ir escuchando la primera canción que es Mi Universo, una canción de Cooper hecha en directo. Y que nos la ha enviado solo para nosotros, porque este single no sale hasta mañana. venido será como intentar que las olas no se van azar como no querer ver un eclipse de luna y después admitir que te guía la estrella polar quien pasó demasiado La sangre te puede asustar. Sigue hablando de mí. Gastarás tu saliva. Mi universo se hundió, que ahora brilla en el fondo del mar. Al capricho de las Steia diion, Re reflectcada en min min do de Bueno pues eh, vamos a ver, si han tenido que juntar siete tiendas eh, españolas para poder celebrar este Record Store Day en 2011 es, eh, se podrá reservar este single especialísimo eh, de Cooper con cuatro canciones que son Hyde Park en el sofá Eh, que son sesiones en directo, la inédita Mi Universo que está sonando aquí por primera vez y una versión que luego os vamos a poner de Alison de Delvis Costello. Es una edición limitada y exclusiva que, por supuesto, tendrá una, una edición digital y se podrá obtener, como siempre, las eh, plataformas eh, pues, típicas ¿no? para poder comprarlo, iTunes, etcétera, etcétera. Pero se si han que juntar, fijaros, Alta Fidelidad de Oviedo, Ámsterdam en Valencia, Belsa en Donostia, Disco Revolver en Barcelona, Escribiscos en Madrid, Marcapasos Granada, Más que Música en Gijón y Power Records en Bilbao, para poder celebrar esto y sacar una edición limitadísima de Cooper. que hay más? Claro que hay más, porque el Record Store Day se celebra en todo el mundo. Entonces, si queréis echarle un vistazo, os metéis en la página recordstoreday.com es eh, la página oficial Y ahí veréis la cantidad de cosas que se hacen Alrededor del mundo, sobre todo En Estados Unidos y sobre todo en Inglaterra Sobre este día De ese sitio que aún existe Que de verdad merece la pena Conocemos unas cuantas tiendas de discos ¿eh? Por ejemplo eh, Por ejemplo tenemos la de Jazz y Más Dedicada al jazz Tenemos eh, eh, la otra eh, No me sale el nombre ahora mismo On The City también eh, que Está en la misma zona, cerca de la calle La Palma en Madrid hay muchas, pero sigue habiendo pocas para las que debería haber. Esta canción es una versión de un tema precioso, hecho solamente con la guitarra y la voz de Alex, ya sabéis, Cooper, de ese genio con gafotas que ha sido siempre Elvis Costello. 1, So funny to be seeing you after so long, girl By the way you look, I understand that you are not impressed But I heard you let that little friend of mine Take off your party train can't stand to see you this way hey. ¿Con del, del hambre. hambre? Venga, dilo tú. Comemos de todo. manera tan absolutamente espectacular empieza un ep que os podéis bajar de un grupo que no voy a deciros cómo se llama hasta que no se acabe esta canción pero sí sí lo tenéis en descarga gratuita pues sí, vamos a desvelar el secreto. Este pedazo de grupo que suena así de bien se llama Fuel Fandango y es un proyecto de un cantante, el productor Ale, Costa, Ale Acosta, eh, que fue parte de esa maravilla que se llamaba Mojo Project y de una cantante cordobesa que se llama Nita. Eh, sí, sí, ya ha habido más de 15.000 personas Que se han descargado su primer EP Y acaba de salir el disco eh, No vamos a perder la oportunidad De entrevistarlos en el callejón Porque realmente esta mezcla que hacen ellos Es realmente buenísima Esta primera canción que habéis escuchado Se llama eh, Shiny Soul Y es el primer la primera canción de ese EP que podéis conseguir absolutamente gratis ¿Quién es Alea Costa? Pues es el productor Que ha trabajado con gente como Enrique Morente, Chambao, Muchachito, Bombo Infierno, El Bicho, Pinkertons, un montón de gente La otra mitad de esta historia es Nita, que es una cantante cordobesa Que tiene mucha, mucha experiencia, pero sobre todo que en directo es tremendo Ellos dicen que lo que hacen son canciones orgánicas de baile ¿Que cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Pues que son canciones para bailar, de, tenemos el día de bailar. Aquí lo puede decir Aaron L que hemos empezado haciendo todo tipo de movimientos ac corporales, ¿no? Extraños. extraños. A ver, como ha dicho, como ha dicho, sí. ¿Eh? movimientos ac corporales y extraños. Extraños, sí. eh, en este caso van a ser orgánicos, porque la segunda canción que vamos a poner se llama Just de Fuel Fandango y es otro ejemplo de cómo eh, este tipo de música puede ser al mismo tiempo fuerte con un punto, digamos, techno y al mismo tiempo puede sonar de una forma completamente orgánica por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 Como podéis ver, no tienen ningún complejo a la hora de cantar de repente de una forma totalmente negra y de ahí pasar a una forma totalmente flamenca, eh, meter unas baterías eh, súper rockeras unos ritmos tecno-pops eh, con unos puntos de flamenco eh, es una mezcla realmente asombrosa que no me extraña que haya salido de alguien que haya estado en Mojo Project, yo os aconsejo si no habéis escuchado los discos de Mojo Project que, os lo, que hagáis con ellos como os parezca bien eh, conseguirlos porque son una verdadera gozada eh, este, este dúo que son fue el Fandango está empezando a dar conciertos por toda España y bueno eh, la última canción que os voy a poner se llama Driving Fast y aquí se atreven a todo es decir, se atreven a todos los giros incluso a un rollo medio jazzero medio jazzístico que merece mucho la pena, yo de verdad os lo digo, no Os de, no dejéis de bajaros este single este perdón, este EP de cinco canciones que son pedazo de cinco canciones eh, esperando a que salga, a que tengamos en las manos ese nuevo disco de Fuel Fandango, aquí está Driving Fast I travel with no direction Maybe I am on the roadway But I don't know till I get to you Hola, raperos del mundo. Hoy voy a hablar de un showcase de Duo Kye que fue en la tienda de Fnac de Parque Sur el Leganés. Estábamos en una sala muy pequeña con mucha gente. La calidad del sonido era pésima. El único que vi fue la cabeza del de delante y las manos de los demás. Y toda la gente cuando se lo dio Kye corrió hacia adelante. No me imagino lo mal que lo tuvieron que pasar los de las primeras filas. Os voy a poner una canción de su último disco, de Cer de Cerebri Mortis, que en directo fue la caña. Se llama ¿Quién se apunta? <risa> Bailar y me tengo que joder, nena Traigo la cena, continuo en sí Si quiere guerra yo les hago picadillo en un blitz Sí, vas a venir, pues coge dinero Primero, ponte una chupa de cuero Y hazte algo guapo con el pelo, pasa de los caballeros Únete a los bucaderos, callejeros Esta noche nos perseguirán maderos No le temo ni a hechiceros, ni a guerreros Forca hasta el acero. les parecerá una mierda si me altero El camarero está agitando un sol Con hielo, ve la señal de que empieza el hervidero Sí, vas a venir, ¿para qué? preguntas si sí. tengo veneno, nena Son de plástico, la ropa es de kiki Pero tengo un plan, bachaco el bif Y brindo desde el ático Por todos los hijoputas que quedaron atrás y, qué? ¿Y qué? No le busques el sentido Niño, quieres nadar en el foso de mi castillo Pues tiro, soy un guía, una luz Un gurú, el que hará que eches la culpa De tus actos a tu juventud ¿Demasiado es excesivo? No, esto es relativo porque tratas con tipos primitivos? por espíritu destructivo, amigo Estoy vivo, hoy tú eres tu objetivo ¿Sí? ¿Vas a venir? ¿Para qué preguntas? Si sí. tengo veneno, nena, Está fuerte de cojones, duoki, eso en androides Sobre el escenario Y no pueden pararles Esos rappers ya aparecen bailarinas en tobles Somos un carvario Con micro de hierro Quieren jugar al gato y al ratón en casa del perro Pero voy a reventar este lugar Termínate esa copa y empieza a saltar ¿Qué coño queréis, cabronazos? Cualquiera que comparta cuatro copazos Conmigo cree con no los duermes, carajo ¿Cuántos caminas a mis bajos? ¿Qué canción consigue? ¿Qué crujas con cada contrabajo? Criajos, carroñeros Quieren conquistar Tú buscad como un taquinte como compañero Oh, honey, come on, GameCode! Después se pusieron a firmar discos, a regalar camisetas, con cada disco se formó una cola impresionante. Y ahora una canción que tiene un ritmo de break impresionante. Esta canción se llama Keyes in the Game, con Cool G Rap, aquí os la dejo. I'll show you fucking nasty, nasty. <laughs> los llames graves por sobre un folio junto las palabras para que se coman el collo y si ves que suben el volumen es que estamos aquí tengo la polla grande como luego de un shii sí. prepárate fin de la espera nueva mierda esta es solo un cd sí, y un diamante está es solo una piedra sino con un whisky con hielo por los que suben del infierno y los que bajan del cielo Estoy con G-Rap, el bar es nuestro Si buscas drogas te puedo vender mis restos Estoy en medio del incendio, el rap es esto Si Dios existe esta noche es de los nuestros Efectad como la muerte cuando pillo el micro Tengo una coartada para cada delito Y voy juego de Hip Hop a la velocidad del sonido De Madrid a Nueva York brillando con estilo <tose> Key us in the game yeah. Get it, click, yeah, nigga, we in a cut. Who you think sound like us, spinning all them pennies up? Taste bomb, movie jack money in the Louie bag. Bottles with the Louis tag, boy, we play with looney cats. Stripped by the stream, man, stop playing the jeans. Always keep a block of cream, bustling out the pocket scenes. Hundred dollar bill, women in them broader hills. Blown with their copper pills, we behind an Audi wheel. Here diamonds in the chain, major player in the game. like up in the speed lane, roar in the Kia cane. Crown city gutter cat where you learn to slug them at? Hammer and a gutter trap, yeah, boy, a gutter stack. Rips in the block and line play that that was by start with a drop and fly that's all what's time with drop see him ballin' shine click commit soul of crime niggas with on board line cuz play all the time yeah if there no no money if there no no money if there no yeah if you in the game police in the jail yeah for you the game yeah for you in the game police in the jail Don't do it Gucci, Rappi, Duwokie Tienen el ego en las nubes Asume lo we are Better than you Tienes estilo Kill. Pero te faltan kilos de actitud Four, four One, two, three Play down a door Four, five, six Album Asesinos de Six Cacho de carón I Don't shit Tu importes Six Comete el marrón No sabéis, sois dos Unos pringados We're going to burn The fucking house Como unos acabados Cualquiera Bitch better Hazme venir O mejor hoy toca borrachera Blacklight like mod no, Fucker, qué si hosta puta con que saca clavan corazones, te destacas. Estás por mis cloacas, te vas a matar. What for? Bleed them that. Yeah. Yeah. Bueno, yo voy a hacer una pequeña puntualización a lo que nos está contando Aarón de el Showcase que vimos en... Eh, que vimos, je, bueno, que escuchamos, de cualquier manera. ¿Cómo lo escuchamos, Aarón? Uh, como, como pudimos, ¿no? Lo escuchamos. Que es el bastante. equipo no era muy bueno, aquello estaba lleno a rebosar. Yo no sé esta gente si sabe la capacidad de convocatoria que tiene gente como duo Duoki, gente del rap, ¿no? Es increíble. Una hora antes ya había doscientas y pico personas allí esperando. Música la puntualización es la siguiente eh, Los dúo Kie son una gente que en directo son realmente cachondos Son realmente comunicadores Y que hacen una comunión tremenda con esa gente que es capaz de tirarse casi encima de ellos ¿A que sí? ¿Aro? Sí Son capaces de tirarse encima de ellos Bueno, y eso era lo que yo quería contar Que aunque en disco parezcan un poquito bestias y un poquito mm, cerriles eh, Cuando los ves brutos. en directo Brutos, bestias <risa> ah, Por decirlo claro Eh, eh, cuando los ves en directo te lo pasas pipa. Y aquí os dejo con Aron, ahí va. Las fotos del discos son muy buenas, como ya hemos dicho, brutos y bestias. Con dedicatorias de locus y nervioso. Esta es una canción que me ha enganchado mucho desde el primer día que la oí. Se llama BOOM. ¡Ey! ¡Cuántas mierdas barrerías del planeta! ¿Cuántos motivos tienes para cerrar rap? Actúo por distinto, díselo ¡Bum! Los quiero ver volar, tío Díselo Son 12 motivos, pero hay miles Somos dos hijos de puta y combustible ¡Bum! Actúo por distinto, díselo Los quiero ver volar, tío Díselo Son 12 motivos, pero hay miles ¡Oh yeah! Dos hijos de puta y combustible la música de España es un mercado oscuro Cuando vendes mierda lo no que tu futuro Es la misma canción de amor Yo tengo la versión del chulo Me rompiste el corazón, Sol. yo te rompí el culo Dos, tu dios dos, no existe dos, chaval Los últimos eran los primeros y cuentas desde el final Grom, Odín, dioses poderoso Jamás su nota escucha imitao y con chambroso Tres, corrupción, maletines y corbatas Ojalá que os salga el tiro por la zulata Y si el barco se hunde solo se salvan las ratas Y si cobras canon digital a toda España ¿Quiénes? 4. Arte contemporáneo barato Cualquier idiota dice ser artista y triunfa de inmediato Al talento se lo merendó la transgresión Y a la exageración que alguien pagó por tu instalación ¡Bum! Actúo por instinto ¡Díselo! ¡Bum! Los quiero ver volar, tío Son 12 motivos, pero hay miles. Somos dos hijos de puta y combustible uh, Actúo por instinto, píselo uh, Los quiero a ver volar tío, píselo uh, Son dos motivos pero hay oh yeah. Somos dos hijos de puta y combustible La religión y su estafa ya no me cogen Las mentiras y los cuentos para los niños de 12 Si hubieran matado de dos disparos a Cristo, hijo Llevarías colgando una pistola en vez de un crucifijo Seis. Las familias con más poder del que deben Odio a la familia Bush y odio a la familia Billader Ni saben a cuánta gente jode Será divertido ver del aquí abajo Cuando se 7. Obsesión por la pasta y por aparentar Tu vida es la mentira que no quieres contar Te morías por presumir y te compraste ese coche Pero mírate, más que el dueño pareces el chofer ocho Empresas multinacionales solo Buscan beneficios sin importarles cómo Que los niños sean manos de obra barata son unos hijos de puta con valores y ojalá Actúo por instinto, píselo ¡Bum! Los quiero ver volar, tío, Son dos motivos pero hay miles ¡Oh, yeah! Dos hijos de puta y combustible Actúo por distinto, díselo ¡Bum! Los quiero ver volar, tío Díselo, ¡Hua! son 12 motivos Pero hay miles, ¡Oh, yeah! Dos hijos de puta y combustible 9. Mentalidad de pueblo en estadismo Llamado España, doble moral y patriotismo Aquí los toros son un arte y hay grafitis vandalismo Vamos, no me jodas, eso es barbarie y fanatismo 10. La discriminación de la mujer Vivimos en un mundo de hijos machistas sin querer Porque sus padres los educan como en el medievo Si están de acuerdo conmigo, lanzan dos dedos al cielo 11. La justicia y los jueces me dan ardor Si por pura incompetencia dejan libre al violador Que reincide, Diez. hazme un favor y mándale Diez. al piso De tu puta madre Diez. cuando vayas a Darle un permiso Pederastas, sí. enfermos, pervertidos Dime dónde coño tiene una niña de 6 años El atractivo Que cambien las condenas al Y que nos encierren con los padres en un cuarto sin ventana ¡Bum! Actúo por instinto Píselo. ¡Bum! Los quiero ver volar, tío ¡Bum! Son 12 motivos, pero hay miles ¡Oh yeah! Somos dos hijos de puta y combustible ¡Bum! Actúo por instinto Píselo. ¡Bum! Los quiero ver volar, tío ¡Bum! Son 12 motivos, pero hay miles ¡Oh yeah! Somos dos hijos de puta y combustible ¿Qué estás comiendo? Es música, música en lata. ¡Pero caray! El Callejón del Hambre Y para no dejar de bailar en esta noche de casi luna llena eh, No podemos evitar eh, fijarnos en este tipo medio loco eh, De esa conocida en uruguaya que tanto gusto nos está dando Que empieza la canción diciendo Improvisation Y a mí es que me encanta Y como me encanta lo voy a volver a poner Como dice, como dice, para empezar la canción Dice... ¡Improvisation! Ahora que mi cabeza es como... De un circo brasilero Viene Aprovecho Aprovecho me fan Pallador Para improvisar unas rimas Con amor, con tesón Con todo lo que debe tener Una rima y dice así. escucháis, ahí sale la foto y ahí la sacude, a ver qué es lo que sale. Bueno, este tipo, este señor Martín Buscaglia, tiene un programa de radio en Montevideo que se llama La Hora del Té. Eh, es un programa de radio eh, que hace de lunes a viernes de 5 a 6 de, de la tarde eh, y que realmente merece la pena. Lo tenéis en la página martinbuscaglia.com, lo podéis escuchar ahí y bueno, Eh, va a ser, que es un programa? Pues es un programa de música y cháchara, como dice él. ¿Y qué música hay? Pues eh, música de todo tipo, funk, soul, hip hop, baile, funk, karaoke, afrobeat. Eh, yo os puedo asegurar que el último disco de Martín Buscaglia, que se llama Jaula de Motos, eh, como esta canción, que es la primera del disco, eh, tiene absolutamente de todo. Pero cuando digo absolutamente de todo, mmm, digo la absoluta verdad. Porque lo siguiente que vais a ver, que vais a escuchar, es una canción que es una oda a su bicicleta es un poema de amor a una bicicleta y cantado con pasión eh, con un cierto toque de humor pero con una gran pasión por eso por la bicicleta, que no os lo creéis pues cuidadito porque el principio con un look y el L suena realmente romántico aquí está la boda a mi bicicleta Oh parque de los aliados Rambla Calles del Prado Cuernos de Valle en la ilusión y en el raye contigo con te oh, voy a ser tu poeta mi gran amor, bicicleta Esta canción Cumplirá su misión El día en que la escuché en boca de una chica con voz de miel Montada en su brillante corcel oh, La silvia un personaje justo antes de que cambie la luz Montada en su brillante corcel oh, ¿Qué será que me inspira? de una chica combo de miel Montada en su brillante corcel Si esto no fuera suficiente, el señor Martín Buscaglia, además, tiene un grupo de música y teatro para niños, que está in integrado por mucha gente. De debe haber alguna persona que también es familia suya, porque tiene el mismo apellido. Eh, tiene unos eh, cantacuentos bastante graciosos. dice Por ejemplo, canciones para no dormir la siesta, ¿Mm? no te duermas, la vuelta a la manzana, pura maravilla... Eh, bueno, pues todo, todas estas cosas que podéis ver en la página web de Martín Buscaglia, eh, digamos que mm, resumirían un poquito lo que es capaz de hacer este señor. Este señor hace cosas que, por ejemplo, en este país solamente se atreve a hacer otro señor, que también es muy especial, que es Guillem Milway, eh, el de La Casa Azul. Y hace cosas como, por ejemplo, esta canción, esta extraña calabaza del amor, en la que es capaz de mezclar algo parecido a Power Pop con algo que tiene que ver con los Beach Boys… Y con algo que tiene que ver con su propia cabeza, porque solo puedo llamarlo así, la propia cabeza de Martín Buscaglia. Se llama Extraña Calabaza del Amor. que demuestra el señor Martín Buscaglia, es que no tiene miedo absolutamente a ningún tipo de ritmo, a ningún tipo de palabra, ningún tipo de invención. Como por ejemplo, esta canción esta canción es adictiva la que viene ahora, eh, la con la que nos vamos a despedir por ahora de Martín Buscaglia. Eh, a ver si conseguimos contactar con su programa de radio y hacemos un pequeño intercambio. Eh, a ver, esta canción, adictiva total, engancha, la escuchas dos veces y ya estás cantándola y si no que se lo digan a, a nuestro amigo Aronele, que le tengo aquí al lado eh, nuestro amigo el rapero que se ha quedado pilladito con la canción y, y en cualquier momento la canta que dices, ¿cómo es eso de canta bien? ¿Eh? canta sí canta, canta bien. bien ahí está, ahí está y la habrá escuchado, ¿qué? ¿dos veces? pues aquí va, aquí va, esta es Diablo Débil de Martín Buscarlea la melodía es preciosa. Disfrutad. Strun, el perro se tragaba el móvil Ooh, Ooh, yeah, yeah. Ooh, En el callejón del hambre comemos de todo